Amias amigos, bienvenidos al show. Damos comienzo a un nuevo segmento de esta propuesta musical que hoy la vamos a comenzar con un intérprete uruguayo Rompe el cantor la noche que parecía eterna todo en de prende luces de miradas muy tiernas ahí donde crece el joy no no todo en desitos se desespera las cosas que nos dices con tu canto tan claro el aire se envejece buscador de y el aire va pintando digo, de goz te cras esperanza nunca nos dejes solo no te vayas dormido o pues en la esperanza tiembla en un rincón de frío sin tu voz que calienta abraza tu guitarra déjanos tu presencia bueno como las manos noble campesino me encontré con tus pasos al cruce del camino me encontré con tu campo contigo y compartí tus sueños tus sueños y tu vida cantor la noche que parecía eterna tus buenos prende luces de miradas muy tiernas hay donde crece el canto macho y solo donde tus buendes se desperezan donde tus buendes sedesperesa Y el comienzo de este bienvenido San Show lo hacíamos con Ricardo Coxazo Ruaje nacido en Juan La Case en el año 1944 Éito tres materiales discográficos a lo largo de su carrera, el primero en el año 1971 titulado Yo soy Ricardo Collazo, luego en el año 89 ya exiliado en Suecia Canciones gringas y en el 2009 también desde Suecia 40 años el sueño de una utopía, un CD doble con una recopilación de todos sus materiales eh entre los materiales que llegó a grabar en el año 71 grabó Vea Patrón de Don Aníbal Sampaio, que es la milonga excepcional de Don Aníbal Sampaio y allá en El Sauce de Alejandro Buscarone. En lo personal las las dos, las mejores interpretaciones que he escuchado de cualquiera de esas dos canciones. Eh fue compañero y amigo de José Carabajal Zavalero, fueron a la escuela juntos, a la secundaria. Se separaron cuando tuvieron que que partir hacia el exilio, aunque mantuvieron contacto durante muchos años. Uno estaba en Suecia, el otro se había ido a Holanda. Eh, muy joven eh dispuso de actitudes que le distinguieron como un artista de alto relieve eh muy original por la fuerza de su personalidad de interpretación y por la expresión propia que dan eh quedaba las canciones que seleccionaba para para interpretar. Falleció en este mes de abril, hace un poquito eh en Suecia, aunque había llegado a Uruguay, había venido a Uruguay varias en varias oportunidades, nunca retornó a a afincarse nuevamente al país una vez que se fue al exilio. Eh tuvimos oportunidad de conocerlo y charlar con él. Hace muchos años, en la casa de un músico amigo común de ambos, ahí tuvimos oportunidad de conocerlo y de poder charlar y de enriquecernos enormemente con las anécdotas de este enorme intérprete uruguayo, lamentablemente fallecido, como dije, en este mes de abril. Y comenzábamos este Bienvenidos a Ujou con su recuerdo y con este coplas por el cantor. Se desesperan donde tus huelles se desesperan Me gustan que una noche Facundo Cabral se había presentado en Uruguay junto a Jorge Cafrúnel y después de la función se fueron a tomar algo, un poco tristes por dejar su país de origen, Argentina, sin fecha fija para regresar. Comenzaba el exilio para ambos y se convertían en forasteros. Hacía tiempo Cafrúnel había pedido a Facundo Cabral que le compusiera un tema y la promesa no se había cumplido. Y esa noche Cafrúnel volvió a pedir a Cabral eh que le compusiera un tema y Facundo Cabral toma la guitarra y comienza a cantar ese estribillo clásico de este tema no soy de aquí ni soy de allá la cantó entera improvisada en el momento al otro día el Jorge le pide el electro y Facundo le dice que en medio de la resaca no recordaba nada por fortuna alguien que estaba allí grabó la canción y quedó aquella letra grabada. Así se salvó del olvido ese tema que se convirtió en un himno al forastero. Conozco unas cuantas versiones de esa bella canción, Alberto Cortés, bueno, la propia Facundo Cabral, un par de ellas. La de Cafune, también la de Jean Franco Pagliaro, y todas ellas tienen eh de curioso que cada versión tiene una diferencia en las letras. Vamos a continuación a compartir juntos este No soy de aquí ni soy de allá en la versión de Jorge Cafrune. sol alicia y la paloma el buen cigarro y la mala señora saltar pared y abrir la ventana y cuando llora una mujer me gusta el vino tanto como las flores y los conejos pero no los tra dolores y el pan casero y la voz de dolores y el mar mojándome los pies no soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad Me gusta estar tirado siempre en la arena Con mi matungo perseguir a Manuela Por todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad por venir y ser feliz es mi color de identidad El sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas y cuando llora una mujer. De tus recuerdos Para que no te aten A otra mujer Y después amarrarte Con mi pasión Y después amarrarte Con mi querer Con un lazo que nadie Puede romper Yo quiero tener La dicha del agua clara Para acariciar Tu cara cuando te vanas Quiero tener la suerte de la almohadita que puede verte todas las noches cuando te duermes profundamente. Yo quiero ser gota de what you batallendo teque puede ver que pueden verte todas las noches cuando te duermes profundamente. Puede, puede. Y de la República Argentina nacimos a Costa Rica. María Padilla es una escritora, poetisa y cantautora costarricense nacida en marzo del 56. Creció en una hacienda de San Ignacio de Acosta, en plena zona cafetera de Costa Rica. Y ha desarrollado una extensa y exitosa carrera artística en el campo del contu del contuimbo y el folclor costarricense mediante una vasta producción musical y literaria en pro del rescate de las raíces de aquel país. Es miembro de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, está uh, y esta, esta asociación, perdón, en el año 2002 la incluyó en la galería de compositores de aquel país. También ha participado en programas de radio, televisión y en películas cinematográficas filmadas en Costa Rica. La Municipalidad de eh Aceri le otorgó el premio a forjadores de la historia, uno de los mayores premios de aquel país en el dos, en el 95 y en el 2000 el colegio internacional canadiense le otorga la lámpara dorada por su aporte a la difusión de la cultura popular. Compartíamos en este bienvenidos al show eh un tema clásico de Costa Rica interpretado por María Padilla Pájaro Carpintero. Quiero ser gota de agua que va cayendo Cayendo en la roca dura hasta penetrar Y dejarte la huella por donde paso Para de amores luego poderlo inundar Holly Jean Harvey, más conocida como PJ Harvey Cantante, compositora, escritora y poeta inglesa Aunque es conocida principalmente como cantante y guitarrista, a lo largo de su carrera ha mostrado una faceta multi-instrumentista, destacándose en el uso del saxofón y el piano. Aquí nos trae un tema que fue de su octava placa, editada en el año 2011, un tema en el que la letra de, se deja influenciar por el tema de la guerra y trae a la luz pública las atrocidades cometidas en la guerra y deja ver rastros de los asesinatos cometidos en batallas reales aquí se aleja un poco del piano que fue lo esencial en sus trabajos anteriores para centrarse más en la guitarra PJ Harvey y este The World Tag Maked Murder Y compartíamos la música del Congo Bongo, banda de rica y uruguaya formada en 1987. Es una de las bandas de más amplia trayectoria en la escena musical uruguaya y se ha mantenido fiel a un estilo de música muy definido y particular. En 1993 el Secho Sondo edita la primera grabación del, por entonces, Congo Bongo en un cassette titulado igual que el nombre de la banda. Compartíamos la música del Congo Bongo y este... Hermoso. Hermoso. Es un nuevo día y es hermoso. Como ayer el galope fue a caballo, hoy también sobre ruedas galopeamos diariamente a trabajar. la música ahora de Pecho Fierro banda uruguaya que fusiona el rock con el folclore, se formó en San José en el año 1998 a partir de la disolución de la banda Globos del Sur el nombre hace referencia al apodo justamente que recibía el folclorista Tabaré Echeverry cuentan con 6 discos de estudio aquí Pecho Fierro y el tema a galopar sembrador rebelde Que hoy De guitarra criusa Fue el arabo Cancion de vacua De cabalgamo De la gota al río Del río Pua el mar Contra la corriente Botando la libertad De los ricos grandes Ricosicos nacerán Y el final hoy de este bienvenido San Show vamos a hacerlo con los Olimareños y un tema que diría casi inédito en el Uruguay. Un tema de la letra del maestro Rubén Lena que los Olimareños grabaron originalmente en el disco Todo detrás de Momo, pero aquí una versión de un disco simple editado y grabado y editado en Holanda en el año 1979. En la cara A contenía El tema Angelitos de José Carabajal en una versión distinta a la que conocemos habitualmente y acompañado por un coro de niños hijos de exiliados uruguayos. En la cara B este tema con el que finalizamos el bienvenidos al show de hoy El Zorro Plum Y viene un gallinero bien completo y bien ordenadito. Y en gallo y las gallinas y pollitos piando su gran paz en libertad. Iguales en derechos ante el aire y el sol. Aunque al comer se respete la edad por riguroso pico. En un avioncito volando don zorro con su galera haciéndoles adiós y los pollitos haciéndole pipi y las gallinulas queriendo sonreír y el gallo de miedo cantando bajito ¿Qué quiria aquí? ¿Qué quiria aquí? Nadie pudo creer lo que se vio. No se supo por qué ni por qué no. De pronto el avioncito reventó. Y el zorro contra el suelo se aplastó. El gallo dejaba un quedo sin voz. Las gallinas lloraban de terror. Los pollitos contentos ellos, sí, se subieron encima y se reían y le hacían pipí, pipí, pipí, pipí, pipí, pipí, pipí al gran zorbolador.